In the sun I wish I could buy one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 Yo te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y te mando besos en mis canciones Y por las noches cuando duermo Se juntan nuestros corazones Te vuelves a ir Si de noche hay luna llena Si siento frío en la mañana Tu recuerdo me calienta Y tu sonrisa cuando despiertas Niña linda, yo te juro que cada día te veo más cerca. Y entre mis sueños dormidos trato yo de hablar contigo y sentirte cerca. te las mando entre mis sueños Porque no puedo hablar contigo Y voy preparando diez mil palabras para convencerte que a mi lado Todo será como soñamos Y entre mis sueños dormido Trato yo de hablar contigo Y sentir de cerca La marrocas estén siempre a la entrada, cada mañana que no les falte agua, y este manito levántate a regarla. A cada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 100% compatible uh, Con tu otra mitad A cambio de un puñado de pelas Te instala microcomputador Presenciado en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 En el Oasis revive los clásicos del rock En el Oasis la fogatera Mujer noche Te volveré a atrapar Entre las sombras de tus ojos Pude ver Mujer noche Te volveré a buscar Que camino a tus enfaltas, tú cuidas say all the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 mi futuro y su paz, con mi manera de ser Aunque no escucho, ya estoy lejos de aquí Cierro los ojos y ya estoy pensando en ti Y soy rebelde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 In elosis la fogatera. Inelosis la fogatera. Here's the check that we got from the production company to make our video. And then go into this bank right here, cash it, have some fun. My best friend. It's better she's